<وصف> الحدث التاريخي باسم الشعب العربي باسم الشعب العربي باسم الشعب العربي يامن يامنكم لا نساوم على حريتنا لا اخطاع لا استغلال لا احتكار في حياة الشعوب بيال يواعدها القدر ويخفصها دون غيرها أن تشهد نقاط التحول الحاتمة الكريحة إنه يتيح لها أن تشهد المراحل الآصلة في تطور حياة الخارج تلك المراحل التي تشبه محجانة فوق حين يحدث الاكتقال العظيم ساعة الثلاث من ظلام الليل إلى أبو الهار ان هذه الاجيال الموعودة تعيش لحظات رائعة انها تشهد لحظات انتصار عظيم لم تسمعوا وحدها واصلت حركتها في ظلام الهيج ووحدها وعملت وسهرت وظلت تتبع الثواني بعد الثواني الى الانتقال العظيم ساعة ان الطريق الذي نقبل عليه طويل بطيء طويل وشاق أراتسالديون ia pasata dira eta labediko win libretan arizarete wintifara irratzaioaren atal berri bat entzuten ordu bete eskaz batez 800 behatzietara 9:00etara labiren win palestinako kontuak eta kantuak ekarriko izkizuego, <.ALLY> palestinako inkomunikazioaren arreziak birrintzeko alegin Gaurkoan ebronera joango gara zuzen-zuzen izan ere jakingo duzuenez horre dago hor bizidaz paldionetan gure kolaboratzaietako bat Laura, Laura Rioja izango dugu, gaurkoan mikrofonoetan eta bertatik zizordaniako egualdetik ebronetik e, bertako albisteak ekarriko dizkigu zuzen-zuzen Kultur kontuak ere izango ditugu mintzagai, zan ere gaur geriko eta itxaso hilaren inguruan arituko gara. Baina hori guztia izango da, ba, azteko albiztegi egin errepasoa eman ostean. Y comenzamos con el repaso de, de las noticias más destacadas de la última semana en Palestina. Bueno, pues vamos a empezar con un informe sobre el informe Goldstone... En de, ...que dice así que de la ONU debe adoptar de inmediato el informe ya mencionado... ...es un... un ...está traducido por Omar Barghouti de, del inglés para rebelión... ...y os pasamos a decir... mira la sociedad civil palestina ha condenado energética y casi un, unánimamente la última decisión de la autoridad palestina de postergar la adopción por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU del informe preparado por la misión de investigación de la ONU, dirigida por el juez Richard Poston, sobre la reciente guerra de agresión israelí contra el pueblo palestino en la ocupada Franja de Gaza. Una demanda común en casi todas las declaraciones palestinas emitidas al respecto es que la ONU adopte el informe y actúe sin ninguna demora indebida sobre la base de sus recomendaciones a fin de terminar con la impunidad criminal de Israel y responsabilizarlo ante el derecho internacional por sus crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad cometidos en Gaza y, por cierto, en todo el territorio palestino ocupado. Sucumbiendo a las presiones de Estados Unidos y al descarado chantaje israelí, se informa que el propio presidente de la, de la AP fue el responsable de la decisión de postergar la discusión del informe Goldstein en el Consejo, trucando las esperanzas de palestinos por doquier, así como de las organizaciones internacionales de derechos humanos ...y de movimientos de de solidaridad... ...de que Israel finalmente... Eh, ...pues enfrente un proceso de responsabilización legal... ...que debería haber tenido lugar hace tiempo... ...y que sus víctimas obtengan un cierto grado de justicia... ...esta decisión de... de, la, de ...que en efecto retarda la audición del informe... ...por lo menos hasta marzo de 2010... ...lo que otorga a Israel una excelente, una excelente oportunidad... ...para enterrarlo con la complicidad de Estados Unidos... ...de la Unión Europea, de árabes y ahora de palestinos... ...constituye el caso más flagrante hasta la fecha de traición de, las, de, eso, de la autoridad palestina... ...de los derechos palestinos y de rendición a los dictados israelíes. No es, sin embargo, por primera vez que la autoridad palestina ha actuado siguiendo órdenes de Washington... ...y amenazas de Tel Aviv contra los expresos intereses del pueblo palestino. La histórica opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia en julio de 2004 que declaró ilegales el muro de Israel y sus colonias construidas en territorio palestino ocupado, había presentado un po una poco frecuente oportunidad diplomática, política y legal, que podría haber sido utilizada para aislar a Israel como lo fue Sudáfrica de la Pargeid después de una decisión similar del Consejo no sé, algo de los Jueces en 1971 contra su ocupación en Namibia. Por desgracia, la, la autoridad palestina desperdició y sistemáticamente, de modo bastante sospechoso, en realidad ni siquiera llamó a los gobiernos del mundo a cumplir con sus obligaciones señaladas en la opinión consultiva es eh, realmente preocupante y obsceno que sea la propia autoridad eh, nacional palestina, el gobierno golpista palestino reconocido por otra parte internacionalmente, el que esté obstaculizando que se debata este informe eh, realizado por relatores eh, observadores de las Naciones Unidas y que certifica de alguna manera pues el, el genocidio llevado a cabo por Israel en Gaza el pasado enero y, y lo documenta ¿no? y precisamente el mayor escollo con el que se está topando mm -hmm. eh, este documento sea la propia autoridad nacional sí, no, no. y bueno, miramos ahora hacia, como dice el titular de la noticia, dice así que Israel mira hacia Al-Aqsa Al-Aqsa, ya sabéis que es una mezquita bastante eh, importante uh -huh. en Jerusalén Y dice que así que dice, la esplanada de la mezquita de Al-Aqsa presenció de nuevo un episodio de violencia el domingo 27 de septiembre, hace poquito. Cuando un grupo de fanáticos religiosos judíos disfrazados de turistas extranjeros intentaron irrumpir en Haral al-Sharif, al parecer para celebrar rituales de oración en el santuario islámico. Los guardias musulmanes, junto con los fieles que se temían que una intrusión de algún tipo se produjera con motivo de la fiesta Judía del Jo Kippur eh, el día de la expiación para los judíos, expulsaron de forma pacífica a los intrusos una vez que empezaron a celebrar rituales judíos y llamaron a la destrucción de los santos lugares islámicos. Bueno pues parece ser que sin embargo, tan pronto como los fanáticos abandonaron la explanada decenas de policías de choque israelí, israelíes asaltaron el recinto del santuario al ah, santuario perdón atacando a los fieles, golpeándolos con porras y disparando balas de goma y granadas de aturdimiento por toda la zona. Los Era un tema que ya comentamos la semana pasada Eso, ¿eh? y del que seguramente luego hablaremos con laura porque uh -huh. pues eh, se están reproduciendo estos ataques de fanáticos religiosos pues eh, uh -huh. a esta a esta mezquita la tercera más importante para los todos los musulmanes del, del mundo ¿no? después de la meca y de la medina que independientemente de, de que de nuestras creencias son religiosas o de que seamos ateos convencidos como nosotros pues eh, bueno qué duda cabe que que el atacar estos santos lugares pues puede desatar eh, una, una respuesta pues eh, de semejantes dimensiones ¿no? pues eso, deja, deja muy a las claras el respeto que tienen los judíos por la religión y mexicana. está preocupando mucho pues todos estos ataques que se están multiplicando últimamente eso es. Bueno, seguimos con la noticia y eh, nos dice así que más de 40 palestinos eh, resultaron heridos dos de gravedad, eh, un anciano fue alcanzado en un ojo con una bala de caucho y un, y un joven sufrió una conmoción cerebral. Pues eh, le parece ser que le dieron con una granada de aturdimiento. Ver, y bueno, además de docenas de personas sufrieron inhalaciones de gas, así como brutales palizas de la policía que desplegó una fuerza exagerada. Bueno, luego podemos comentar, un, en la noticia viene así, dice que a nivel político, esta última tensión, que como ya hemos comentado, está sin duda proyectando una sombra oscura sobre los complicados esfuerzos estadounidenses por restaurar las paralizadas conversaciones de paz entre la autoridad palestina e Israel. Observadores de los territorios ocupados sostienen que un estallido de, de violencia, sobre todo si persisten las provocaciones judías, podría fácilmente derivar en una tercera intifada, que anularía cualquier intento de proceso de paz, como podemos pensar. Bueno, y en Jarrellán, contú parebate carrico disquizuet, eh, biciak, quizá nere, bueno, contú filológico es, eh, arituko gara. Le nengo... Lanik eta oina aipatuko dizuet eh, artikulo bat eh, rebelion.org eh, webgunetik ateratakoa eta eh, eh, Aiman el Caimán eh, kidatzia Unako izenburua duena el arma secreta definitiva de Israel eh, y nos habla de cuestiones filológicas Cada vez que Pérez y Livni o Barak, sin olvidar eh, in al inenarrable Olivier Ravkovich, encargado eh, francófono de relaciones públicas del ejército israelí, pronuncian eh, la palabra, eh, parece que espectoran, escupen un insulto. Jamás dicen jamás, sino jamás. Pues sustituyen la H árabe por la J, equivalente a la J española. Esto no es, eh, pues no es un error inocente. Eh, Hamas, acrónimo de Harakat al-Mukawa al-Islamiyah Movimiento de la Resistencia Islámica Se escribe en árabe con H Es decir, con, eh, con la H árabe Pero en los labios sionistas se convierte en eh, J Que es, eh, que es eh, parecido a la J española El problema es el significado El problema es que en hebreo, eh, en hebreo moderno Hamas eh, con J significa robo, espolio Lo cual cambiaba eh, ostensiblemente el significado de la palabra. Por eso el mensaje subliminal que sale de los labios del menor portavoz del Estado, Canaya, cada vez que habla de Hamás, es de entrada negativo. Y por ello tanto para oídos hebreos como para árabes, puesto que en árabe la letra Ja representa la mierda. Una madre le dice a su hijo, no toques eso, es Ja por la misma razón que eh, para cualquier árabe el ministro egipcio de asuntos exteriores se merece el nombre que tiene, puesto que se llama Abul Haid, eh, pronunciado Haid, literalmente, el padre de la mierda. Esta elección fonética deliberada de los grandes lingüistas israelíes es de una perversión absoluta, puesto que la yet, eh, octava letra del alfabeto hebreo, equivale a, la, a nuestra jota, ...representa tradicionalmente la luz y la vida, pero ¿cómo eh, extrañarse de lo que hacen unos dirigentes que escondieron el, el sabbat de la jacuna, la fiesta de las luces... ...para iniciar su llamada operación plomo fundido, que en realidad significa plomo lanzado sobre Gaza? Me pregunto si los eh, corresponsales y enviados especiales de los medios audio audiovisuales de Occidente en Israel... Eh, que repiten como papagayos la pronunciación israelí de jamás son conscientes de ser cómplices del uso de un arma lingüística secreta de destrucción masiva los juristas internacionales deberían analizar con suma urgencia la noción del crimen de guerra lingüístico eh, firma esta reflexión Ayman el Caimán que es eh, investigador de la Agencia Internacional de la Energía Lingüística Eh, parecidas cuestiones eh, nos habla Santiago Albarrico en un eh, artículo publicado también en rebelión.org que lleva por título terrorismo sintáctico. Un pistolero palestino dispara a matar en Jerusalén, titula la primera página del mundo digital de esta mañana. Después eh, la vista recula hacia la entradilla montada sobre el encabezamiento, al menos una persona herida. A continuación, los que tenemos la paciencia de leer el grueso de la noticia... ...nos enteramos de que la única víctima normal de, mortal de esta acción... ...ha sido precisamente su ejecutor. Dejemos a un lado el término pistolero. Eh, cifra de la violencia irreductible. Tan despolitizador que legitima en sí mismo cualquier respuesta. Tan negativamente plano que se evita incluso para los eh, locos indiscriminados... ...que matan en los colegios y restaurantes de Estados Unidos. No atendamos tampoco al hecho de que los palestinos asesinados... Eh, el mundo, los contaba ayer, eh, a medida que hora tras hora iba creciendo su número a pie de página en el bolsillo de atrás de otras noticias. Más útil aún, hay que prestar at atención al terrorismo sintáctico, a la torsión o tortura de las frases en su estructura misma. ¿Hemos reparado alguna vez que, que los palestinos siempre son los sujetos activos o pasivos de todas las oraciones? Un pistolero palestino dispara a matar en Jerusalén. Un palestino muere como consecuencia de un intercambio de disparos con el ejército israelí. ¿Percibimos toda la distancia que media entre decir un colono judío mata a tiros a tres palestinos y decir en cambio tres palestinos mueren a manos de un colono judío? El verdadero agente de todos los problemas en Palestina se retira a posiciones sintácticas retrasadas y allí agazapado borra todos los rastros de su responsabilidad. Los palestinos matan, decisión alboral, libre, irrumpiente, negativa Los palestinos mueren como si fuera una ley de la, de la naturaleza Los palestinos en efecto siempre mueren a consecuencia de, el más volátil de los causales Un misil lanzado desde un helicóptero A continuación de una incursión de tanques en Nablus Después de un, tiru, de un tiroteo entre fuerzas de Al-Fatah y soldados israelíes ¿Pero quién los ha matado? Bueno, un curioso análisis y crítica de la utilización eh, perniciosa y maliciosa del lenguaje a la hora de interpretar las noticias desde Palestina. a continuación, eh, después eh, de este rápido repaso de la prensa de la última semana eh, a Hebrón antes, mientras nos ponemos en contacto telefónico con Laura os vamos a dejar escuchando música, eh, música palestina de, del grupo Turab un grupo formado en 2004 por 7 músicos Eh, pues ...preocupados por crear un sonido original palestino. Que nos hablan en sus eh, canciones de los conflictos políticos... ...de la ocupación, de la pobreza, del amor... ...y de la vida diaria en Palestina. Escuchamos pues un tema del Grupo Turab... ...y a la vuelta hablamos de, en directo desde Bron con Laura. ...ya estamos en disposición... ...de saludar a Laura... ...al otro lado del teléfono... ...si todo funciona correctamente... ...Laura, Arracha al León... ...Trabaja al Ger, Arracha León a, compañero... A ...Arracha al León... ...bueno, eh, funciona perfectamente... ...la colección telefónica, no me lo creo ni yo... Eh, ...que me contabas ahora... ...que estabas viendo Al Jazeera... ...y que acabáis de recibir una, una noticia... ...pues eh, eh, curiosa ¿no? Pues sí, un tanto curiosa... ...estábamos viendo Al Jazeera... ...y el nuevo premio Nobel de la Paz... Pues es Barack Obama, el presidente de los Estados Unidos. Lo cual, pues eh, bueno, desle deslegitima bastante el, el eh, la calidad de los premios Nobel en sí, ¿no? Sí, sí, vamos, yo recuerdo como cuando se lo dieron a Simón Pérez, ¿no? Ajá. Deslegitima del todo, porque sobre todo por el trabajo que está haciendo Obama en, en Oriente Próximo, pues que le den el premio de la de la paz, pues es un poco... No sé, eh incongruente. Uh -huh. Bueno, Laura, ¿te encuentras ahora mismo en Hebrón si no me equivoco porque últimamente pues eh, te andas moviendo bastante por Cisjordania, ¿no? Uh -huh. Sí, ahora me encuentro en Hebrón como un poco despidiéndome ya de de la que ha sido mi ciudad durante unos meses y nos estamos moviendo bastante, también como dices, pues Belén, Besaúr, Ramallah, eh, Nablus, eh, Jerusalén y sobre todo en Jerusalén, que sabrá por desgracia, uno de los puntos más más calientes del conflicto. <risa> pues sí, precisamente hablábamos de eso en el repaso de la prensa, de los múltiples ataques que se están multiplicando, reproduciendo las últimas fechas contra la mezquita de Al-Aqsa, y era uno de los temas que, que queríamos comentar contigo, porque recientemente has estado por ahí, por Jerusalén, ¿no? Sí. <risa> y sí, yo por Jerusalén suelo ir tres veces a la semana y, y la verdad es que últimamente la tensión ha aumentado bastante en, en la ciudad vieja de Jerusalén como bien dices en al sobre todo porque hace un mes eh, más o menos eh, los judíos comenzaron a celebrar el nuevo año judío, el Rosasana y después eh, llegó Yom Kippur que era el día del, del perdón y bueno y ahora siguen todavía de, de vacaciones. Entonces lo primero han llegado a, a Israel muchísimos eh, judíos de todas las partes del mundo a pasar estos días y pues se en vez de estar tranquilos, como ya les conocéis, pues lo que se están haciendo es provocar de nuevo a, a los palestinos. Entonces la mezquita de Al-Aqsa, que es eh, sagrada no solo para los palestinos musulmanes, sino para todo todo el mundo musulmán, tiene una importancia tremenda, pues ha sido atacada tres veces por varios eh, colonos, colonos de Maal Edumín, sobre todo que, que es uno de los asentamientos que rodea Jerusalén. Han entrado a la mezquita, han intentado entrar, dos veces eh, les pararon, no, no lo consiguieron, pero la tercera vez ...que este ataque se produjo hace cinco días... ...creo recordar, o cuatro... ...pues consiguieron entrar... ...y más de doscientos palestinos... Pues, ...pues se encerraron en, en Al-Aqsa... ¿no? ...no querían salir en señal de, de protesta... ...lo que estaban haciendo... ...y bueno, hubo bastantes heridos... ...y muchísimos palestinos fueron detenidos... ...entonces, desde ese momento... ...desde las provocaciones pues eh, la, la ciudad vieja de Jerusalén está sitiada más eh, todavía que de costumbre eh, pidiendo la documentación a todo el mundo que quiere entrar por la puerta de, de Damasco y hay muchísima presencia policial. Uh -huh. eh, una situación pues que se está extendiendo a zonas cercanas Nos comentabas también, eh, nos hablabas de unos incidentes que se habían producido en el checkpoint de Calandia, No muy lejos de allí, pues en el paso obligado para ir de Jerusalén a Ramallah Y que, bueno, pues eh, todo este ambiente de enfrentamiento desatado por estos ataques a la mezquita del AXA Pues eh, eh, se están extendiendo por la zona, ¿no? Sí, sí, porque además eh, la gente está muy muy muy cansada no solo por lo que está pasando ahora con, con los colonos que están atacando a Laksa, sino también por la redacción de la, la NP con respecto al informe de Naciones Unidas, al informe Goldstone, que ya hablaremos más tarde. Entonces, bueno, pues el ambiente está bastante tenso y en, en Calandia comenzaron unos eh, jóvenes palestinos, bueno, pues a tirar eh, piedras a los soldados, a, a protestar y pues se eh, dispararon y lanzaron eh, gases y todo se saldó, la protesta se saldó con un soldado israelí muerto. Con lo cual después de, de ese incidente pues eh, todo se, se ha ido complicando más y más y sobre todo la ciudad que ahora mismo está padeciendo toda esa atención es como digo Jerusalén y también Ramala porque están cerrando todos eh, los, eh, la mayoría de los checkpoints, sobre todo Calandia lo cierran durante muchas veces al día, el otro día estaba yo en Calandia, con una, en, Calandia en Ramala perdón con una amiga y me tuve que quedar ahí a dormir porque Calandia estaba cerrado con lo cual eh, lo están cortando muy a menudo y, y parece que las protestas están encendiendo bastante Uh -huh. eh, nos hablabas de ese, de ese sentimiento de malestar contra la Autoridad Nacional Palestina contra ese pues eh, gobierno podríamos eh, llamarlo directamente golpista o gobierno zipayo, ¿no? Eh, pues eh, al ser el principal obstáculo de pues para eh, para ese informe Goldstein del que luego hablaremos más detenidamente, incluso la semana pasada leíamos que había habido protestas eh, en Ramala contra contra la propia Autoridad Nacional Palestina, ¿no? Y ahí Y pues eh, movimientos que están lanzando la voz contra la propia ANP ¿no? Sí, de hecho si sales por la calle y preguntas a los palestinos o yo a mis amigas por ejemplo también palestinas y hablamos de, del tema sobre todo después de los incidentes de Al-Aqsa pues todo el mundo empieza a comentar antes no se oye hablar por ejemplo de la posibilidad de una tercera intifada y yo sé que este último mes estoy escuchando más la posibilidad de una tercera intifada pero que en este caso se produciría contra la propia ANP que pues eh, es una situación también muy triste ¿no? El, eh, que se empiecen a enfrentar los palestinos entre sí eh, que se tengan que alzar contra su propio bueno contra el gobierno golpista eh, reconocido internacionalmente y que todos esos esfuerzos pues eh, vayan dirigidos eh, al gobierno zipayo en lugar de luchar contra la ocupación no Sí y además ese es el primer punto, y eso también es, es la pena y la rabia que pues queda que la población palestina que si ya a base el presidente estaba desacreditado, pues ya después de lo de Alxa porque además luego es muy curioso, él está usando los incidentes de alxa, están escribiendo comunicados de prensa tanto deat. ...que creo que sigue en Nueva York eh, con Obama... Como, ...como la autoridad nacional palestina... ...bueno pues condenando los ataques a la AXA... ...que esto es una auténtica provocación... ...que recuerda la segunda ditifada... ...cuando son ellos también los que están provocando... ...a su propio pueblo ¿no? con, con el informe de Naciones Unidas... ...y además están usando los, eh, los incidentes de la AXA... ...y eso es lo más triste para desviar la atención... ...y que la gente se olvide de, del gran fallo... ...que han cometido con, con el informe... Y, y, ...y no que la gente mire más a lo que está ocurriendo en, en la AXA... ...y además... Hoy es viernes y durante el ramadán, durante el mes pasado, pues los palestinos tuvieron muchas dificultades para, para cruzar por los, por los checkpoints. Eh, los, la gente que tenía permiso para ir a, a la XA a rezar eh, durante el ramadán, bueno, pues eh, muchísima gente no pudo ir a pesar de tener permiso. Y todo eso lo están ampliando. Ahora ya ha pasado el ramadán, pero hoy es viernes y muchísima gente sigue parada en los checkpoints y sigue, sigue habiendo los mismos enfrentamientos que durante el ramadán. Con lo cual eh, la situación está muy tensa y lo que hace la, la ANP es desviar la, te, la atención del pueblo hacia lo ocurrido en, en Al-Aqsa cuando ellos han cometido también un gran fallo. Uh -huh. Lo que subyace de, de, detrás de este descontento generalizado contra la np es eh, pues eh, la actitud ante el informe este Goldstein. Eh, cuéntanos un poco más eh, acerca de este informe de las Naciones Unidas sobre las, la masacre de Gaza. Sí. <risa> Pues este informe de Naciones Unidas sobre, sobre la masacre que cometió Israel en Gaza ha tenido una repercusión enorme aquí y yo creo que también en toda la comunidad internacional porque es la primera vez que se acusa a un Estado, como es el de Israel, de haber cometido crímenes de guerra y luego si sigues leyendo en líneas más abajo también eh, crímenes contra la, la humanidad. Crímenes de guerra fijo 100% y crímenes contra la humanidad bueno, pues ponen ese término un poco en duda pero también está en el, en el informe. Acusan tanto a Israel, como ya sabemos ¿no? lo, lo poco democrática que es. En las Naciones Unidas como a jamás de haber cometido lo, lo mismo, entonces eh, este informe que se salió el Consejo de, de Derechos Humanos de las Naciones Unidas se iba a llevar al Consejo de Seguridad para ser eh, aprobado para que se diera el visto verde ¿no? y, y se seguiría investigando a Israel, con lo cual Israel ha lanzado una campaña diplomática tremenda en contra de, de ese informe, diciendo pues pues la siempre no que Israel cometió la masacre porque tenía derecho a defenderse y todas esas tonterías que dicen, lanzó una campaña de diplomática tremenda y lo que hizo la autoridad nacional palestina es ponerse, digamos, del lado de Israel y parar el informe pedir a las Naciones Unidas y al Consejo de Seguridad que como estaban ahora en negociaciones otra vez con Israel en Nueva York estaban Netanyahu, Obama y Abbas bueno, pues que se, se frenara la, la proliferación del informe hasta que, que se reconciliaran otra vez y que continuara el proceso de paz Con lo cual, y lógicamente los palestinos han dicho, si por una vez no tenemos, entre comillas, respaldo de la comunidad internacional y se está acusando a Israel de crímenes de guerra, ¿qué está haciendo la autoridad palestina pidiendo que se frene el informe, que se frenen las investigaciones? Y después de eso lo que ha hecho Washington en el Consejo de Seguridad es ejercer el, el derecho al veto y ha vetado el informe. Uh -huh. Eh, nos comentabas eh, nos hablabas también de este de estas negociaciones de este proceso de reconciliación entre Fatah y Hamás eh para los que este verano hemos estado por allí eh, ha sido respecto a otros años era bastante significativo el, pues, la imposibilidad de reunirse con gente de jamás prácticamente pues están escondidos bajo tierra ¿no? y, y pues eh, eh, también por esta política del, del gobierno de la np pues, bueno de, de la policía de la ANP sobre todo pues de, de detenciones políticas de apartheid político también Eh, ¿cómo, ¿En qué situación están estas relaciones entre digamos el, la que sería la fuerza política, que en eh, las elecciones democráticas pues, fue la vencedora de, eh, o la que mm, consiguió eh, ese gobierno, y, y la reconocida internacionalmente o por Israel eh, de, de Fatah? ¿En qué situación se encuentra ese proceso de reconciliación? ¿no? Yo creo que, por desgracia, está en el mismo punto y es un punto muerto. Y lo que están eh, volviendo a hacer, pues yo creo que es engañar de nuevo al pueblo palestino. Lo que pasa que, claro, ya ya no son tontos y, y no se lo creen. Se supone, y según informaba la agencia de noticias palestinas, pues que el 26 de, de este mes, el 26 de octubre, y tras la fuerte no eh, medida negociadora de, de, de Egipto, pues eh, que que va a haber ese ese posible acuerdo de reconciliación entre Jamaa y Fatah. Yo no sé si se va a cumplir la fecha, no sé si es verdad, pero la gente cree que aun cumpliéndose aunque el 26 de octubre se reconcilien esas dos principales facciones, no va a llevar a nada porque a los dos días o a la semana Fatah va a volver a decir eh, cualquier cosa, ¿no? Y y van a volver a estar eh, a estar en contra. De hecho, Jamaa ahora se está frotando las manos por el el descrédito, ¿no? Eh, que tiene ahora mismo Abbas y que, tiene, y que tiene Fatah tras lo del informe de las Naciones Unidas y la semana pasada Hamas eh, logró que Israel liberara a 20 prisioneras eh, palestinas eh, de Hamas que estaban en, cárcel, en cárceles israelíes a cambio de que Hamas le entregó a, al gobierno israelí un CD en el que se veía al, al Gilad Said, al soldado este capturado ...bueno, pues en el CD se veía que estaba bien, que estaba vivo, ¿no? Entonces lograron ese ese intercambio, con lo cual ahora no jamás digamos que está como más fuerte... ...de lo que podía estar antes. Por eso no creo que el acuerdo, si si llega, llegue a buen puerto. Uh -huh. eh, Laura, la semana pasada comentábamos en eh, Wintifada, hablábamos de una huelga general... Eh, ...convocada pues por palestinos de los territorios del 48, lo que es eh, pues oficialmente el Estado de Israel... Eh, de, de los árabes que viven allí habían convocado una huelga general para el pasado 1 de octubre eh, pues eh, también denunciando la situación de apartheid en la que viven eh, ellos eh, dentro del propio estado de israel uh -huh. eh, no sé si tienes noticias eh, tú principalmente te mueves en Cisjordania la, la comunicación Eh, entre Cisjordania y los territorios del 48 es eh, bastante difícil, imposible para los palestinos, para los internacionales, pues bueno, la movilidad eh, quizás sea más fácil. No sé si has tenido oportunidad de tener noticias frescas sobre cómo transcurrió esa huelga general. Yo, personalmente, tuve pocas noticias, pero lo que sí que sé es que tuvo muy poco, muy poco seguimiento, desafortunadamente. Yo, que también colaboro con el AIC, con el Centro Alternativo de Información en Jerusalén, bueno, pues se, se mandó por correo electrónico el, el manifiesto, la llamada a la, la, la huelga general con nuestros compañeros en Haifa, por ejemplo, y lo que nos contaban es que, por desgracia, había tenido muy, muy, muy poquito seguimiento, ¿no?, que eso también pues es bastante triste sobre todo para los palestinos que están aquí en Cisjordania ver que hay un llamamiento a, hu a huelga general en el 48 y que y que pues no tiene mucha fuerza. Me imagino que para los palestinos de los territorios del 48 que vienen a ser alrededor del 20% de la población Eh, israelí una minoría pues también será fácil será difícil el, eh, pues manifestarse en la calle dadas pues eh, sus condiciones también de, de marginalidad de, de, dentro de, de la propia sociedad israelí no no sí por supuesto también hay que tener en cuenta eso ¿no? que conociendo cómo es el estado de israel cualquier manifestación eh, a favor de, de, de, de su pueblo a favor de la causa palestina pues ya les les va a parecer tremendo no y van a hacer uso de la fuerza Eh, a la media hora de comenzar la concentración pero bueno, yo yo creo que eso sí que también hay que tener en cuenta, como bien dice Escoldo pero tuvo poco seguimiento, ¿eh? de hecho uh -huh. Comentabas antes, has eh, mencionado el, eh, la posibilidad de, de que se desate una tercera intifada, es algo pues que se comenta en los mentideros eh, políticos eh, ya pues eh, llevamos escuchándolo desde el verano ¿no? la posibilidad de esta tercera sí. intifada contra la propia Autoridad Nacional Palestina y también eh, por lo que sabemos, pues que quizás es est caracterizada como pues eh, una intifada de desobediencia civil, de acciones sí. eh, de acción directa no violenta. Eh, ¿Qué has escuchado tú por ahí de eso? Pues yo la verdad es que creo que, que, que cada vez estamos escuchando y se nota en la calle y cuando estás con los palestinos que hay como más posibilidades de una tercera entifada. Tampoco vamos a decir que que se va a producir pues porque no, pues porque puede ser ahora mismo una idea que esté circulando y que luego se se calme también. Si tenemos en cuenta los acontecimientos de los últimos días hay muchísima más tensión, por ejemplo, que hace tres meses, eso es cierto. Pero yo lo que sí creo es que si hay una tercera entifada va a ser contra la, la Autoridad Nacional Palestina, eh, sí o sí. Eso porque la gente está muy, muy, muy descontenta y yo, por ejemplo, cuando me he reunido, bueno, y tú también, eh, Coldo, tuvimos la ocasión de, de, de charlar con, con muchos partidos políticos, ¿no?, y con gente también, pues, pues de falta, cuando escuchas su discurso también te dan ganas de decir... Eh, oye, mira, es que ¿qué estás diciendo? No? Y los propios palestinos se dan cuenta de, de eso. El culpable de todo es Hamas. Entonces ya ya no culpan a Israel, ya no es la ocupación israelí, ya es eh, Hamas el que tiene que cambiar, Hamas el que tiene que ceder, por ejemplo, para las elecciones en enero. Cuando les pregunta si se van a producir las, las elecciones y que por supuesto jamás tiene que acudir a esas elecciones para que sean democráticas, pues siempre lanzan la pelota al, al otro lado y no, pero es que jamás tiene que ceder, es que jamás no puede continuar con ese tipo de, de resistencia tirando cohetes, o sea, cosas que es que ya eh, no a los palestinos, bueno es como insultarles desde uh -huh. mi punto de vista por eso estoy segura que, que la tercera intifadaada va a ser en contra de la np y en ese eh, panorama tan eh, polarizado eh, ¿qué, qué papel juega la izquierda palestina o cómo se posiciona ante esa pues, eh, posibilidad de alzamiento popular contra la autoridad nacional eh, cómo se posicionan o... la izquierda palestina yo creo que, que está pues tristemente muy dividida Y, y que tiene que pasar un, un proceso ahora, ¿no?, de reestructuración, de volver a, a pensar en, en la práctica y no tanto en la teoría, ¿no?, como me decía un, un, eh, un amigo mío que entrevisté el otro día perteneciente al Frente Popular en Metiala, ¿no?, pues te, te comentan eso, que son conscientes y también son los propios que hacen la, la crítica a sus propios partidos de izquierdas, ¿no?, por por cómo está debilitada la izquierda palestina, por lo separada que está. Entonces, si somos pocos, es lo que te dicen ellos, no vamos a juntarnos y luego ya... Hablaremos de si yo opino tal o tú o tú opinas lo otro. Y con respecto a la, a la tercera entifada de la izquierda Palestina, Dicen que no, que no traería buenas consecuencias para el pueblo palestino una tercera entifada, que ahora no es el momento, pero otra cosa es lo que se dice en los despachos y otra cosa es lo que sientes en la calle, y en la calle sí que sientes que la gente está muy harta y que, y que sí que es momento otra vez para una tercera entifada, quizás. Uh -huh. Pues, eh, Laura, ya cambiando de tercio y hablando de cuestiones un poco más mundanas, eh, nos contabas que estás de de despedida de Hebron de después de una larga temporada viviendo en esta ciudad eh, tan difícil también, ¿no? Especialmente para una mujer, ¿cómo, cómo están siendo estas despedidas? Bueno, pues tristes también, porque si algo tiene como, ya sabes, Coldo, que tú has estado aquí muchas veces y que conoces muy, muy bien Palestina, pues la gente es tremenda, ¿no? Y lo que me da penita, pues, es, es irme y, y dejarles aquí, sobre todo, pues, Con el sentimiento este que, que tenemos a veces cuando nos damos de aquí, de, de que hemos estado y hemos intentado hacer lo posible, ¿no?, pero pero les, les dejas a la gente todavía en estas circunstancias pésimas y, y no sé, y a mí personalmente también se te cae un poquito pues el idealismo o, o, las, o las ganas o la creencia que tenías antes de cambiar las cosas porque por desgracia nada nada cambia y, y esta gente sigue aguantando con esa alegría que les caracteriza porque son increíbles pero uh -huh. pero es muy es muy difícil porque yo ya te digo eh que desde que llevo aquí he notado en en tres meses que las cosas han empeorado sobre todo en en esa tensión y en esa provocación no de atacar al axa que es que ya es lo último vamos uh -huh. bueno imagino que también aquí hay muchas cosas eh, que hacer no eh, todavía sí no no por supuesto eh por supuesto y además ...es muy es, es muy necesario nosotros... ...estamos haciendo un programa de radio también... ...con el AIC... ...que se emite en América Latina... ...que lo podéis escuchar... ...ya hago la propaganda aquí... ...hago ah, la ...por, la, supuesto, la por ¿eh? supuesto... ...además... Eh, te, ...te queríamos preguntar al respecto... ...se nos había pasado... En, ...en Radio Sur... ...o estás colaborando... Sí, ¿no? ...sí, sí, sí... ...en Radio Sur... ...y luego también lo está... ...lo está emitiendo una Radio Canaria... ...lo está emitiendo también... Eh, ...una Radio Argentina... ...otra de, de Chile... Y empezamos a hacerlo, pues no con, con mucha ilusión pero vamos, o sea, desde, desde la base, ¿no? Tampoco lo hacemos una vez a la semana, nos juntamos, nos reímos, eh, contamos lo que está pasando aquí de verdad y, y jalas, ¿no? Y basta. Pero no, porque resulta que hemos recibido muchos eh, emails de gente que está muy contenta, que nos está escuchando, bueno, un montón de, de oyentes a través de, de la red, o sea, que que sí, por eso que todo lo que hacemos sirve sirve de mucho. Y los palestinos te, te lo agradecen y además que es lo que hay que hacer. Muy bien, Laura. Pues oye, es qué ricasco por este análisis tan exhaustivo de, de la actualidad palestina seguramente que en, en poco tiempo pues eh, detendremos por aquí podremos hablar más largo y tendido nada, que, sí, sí. que mucha suerte y, y saludos a todos venga, nada, mucha suerte también a vosotros gracias y un besito compañeros, a Abur. seguir así salud Abur.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 Eh, a mí me parece muy hipócrita hablar de, no sé, un gobierno que habla de derechos humanos. A me gustaría que nos explicara esta incongruencia. Nosotros tenemos una industria de armamento que eh, es armamento Ha citado algún país, eh, por ejemplo Israel, porque está en la actualidad, decir que es absolutamente insignificante... Insignificante, no debe llegar a... Igual no llega o pasa a millón de euros. Eh, sí. Para mostrar la insignificancia, eh, ¿tienes tú una idea de cuántos civiles palestinos habrán matado nuestras armas? Estoy convencido que nuestros componentes o con el armamento que nosotros eh, vendemos a Israel, no se ha utilizado para eso. Hipócrise ari, stop. Israel goestatu ari, sostol gugeyagoríquez. izan gara laurarekin solasean baina irratza joa urrera dikoa eta lehen agindu bezala ba, orain daokigun kultura talean baina gara e, geriko eta itsaso hilaren inguruan izkordaniako ekialdeko ertzean dauden tokiauen inguruan a peterre que y tengo dilingur peter muy bien pues bien hoy os vamos a hablar del valle del jordán y el mar muerto aquí nos dicen que el valle jericó es un valle muy fértil donde los huertos cubren sus laderas el oasis de jericó emerge de un océano de tierra árida y montañas en medio de todo eso se encuentra oculto en el valle el río jordán ...cuya extensión y volumen... ...ha disminuido drásticamente... ...el Valle del Jordán... ...está también dentro de los planes de colonización israelíes... ...en el Valle se encuentran dispersos... ...más de 30 granjas y asentamientos militares... ...los israelíes roban constantemente el agua... ...a los palestinos en esta zona... ...al igual que hacen en otras... ...en el Valle del Jordán... ...los palestinos han pasado de disponer... ...de 85 pozos para su abastecimiento... ...a los 17 que tienen ahora... ...la gente de este valle ha vivido tradicionalmente de la agricultura... ...hoy en día vivir de la agricultura es casi imposible... ...esto se debe a que el precio de los alimentos es cada vez más bajo... ...y que al transporte de mercancías por territorio palestino... ...es prácticamente imposible debido a los sistemas de carreteras y permisos... ...además... ...muchos de los productos palestinos se exportaban antes a Jordania... Pero debido a un tratado jordano-israelí que data del de 1994, esa importación está muy controlada. Es el caso de los plátanos de Jericó, cuya importación en Jordania está prohibida. La gran oferta sin salida ha hecho que caigan los precios y la producción se ha colapsado. Debido a esta grave situación, algunos palestinos se ven obligados a trabajar en las proyecciones agrícolas de los israelíes, siempre y cuando se les permita entrar hablamos del mar muerto el mar muerto es el punto más bajo de la gran división afrosiria a unos 400 metros bajo el nivel del mar se trata de un peculiar ecosistema en el que salvo raros microorganismos ni flora ni fauna pueden sobrevivir este hecho explica la procedencia de su nombre los peces que llegan hasta ahí arrastrados por inundaciones de los ríos tributarios mueren de inmediato debido al alto contenido en sal El nivel de, del agua desciende desde la antigüedad unos 18 centímetros por año. Esto es debido sobre todo a dos motivos. Por una parte, el fenómeno natural de la evaporación ya no está compensado por la alimentación de agua dulce debido a los diques que se han construido en el río. Por otra, las industrias israelíes de bromuros se han adueñado de ambas riberas. Nadar en el mar muerto es una experiencia única. Como hay tanta sal, es más fácil flotar que nadar. De hecho, nadar puede ser peligroso si la persona que lo intenta es muy pesada. Tras bañarse es recomendable tener agua dulce para limpiarse, ya que el agua al ser tan salada es extremadamente molesta si se tiene alguna herida abierta o para los ojos. A lo largo del lago hay multitud de playas libres donde podréis disfrutar de esta peculiar zona de la geografía Palestina. ai ai ai ya en los escasos 10 minutos que restan para dar por final por finalizado <ríe> wind de hoy pues se eh, vamos a dedicar también un tiempo al boicot y en este caso pues a un llamamiento al boicot eh, deportivo en el ámbito pues en un ámbito que parece intocable del fútbol ¿no? eso es así es pues, pues sí hoy nos llega un llamamiento eh, hecho por ...casi una treintena de organizaciones austriacas, suizas, alemanas y francesas. Eh, y nos dice así, que dice que el boicot deportivo contra el apartheid de Israel... Eh, ...dice que así que el Israel viola el artículo de la Federación Internacional de Fútbol FIFA... ...que prohíbe la discriminación. Eh, el artículo está fechado en Berna, eh, del 7 de octubre, y dice que así... ...la misión que la FIFA se autoasignó utilizar el fútbol para traer la esperanza de un mundo más justo exige que se envíen claras señales a Israel, estado que practica la apartheid, la perdón, que practica la apartheid y dice así que las organizaciones firmantes piden a la FIFA que se pite un fuera de juego contra Israel y se le muestre la tarjeta roja durante el Campeonato Mundial que se va a celebrar en Sudáfrica el verano que viene durante las operaciones militares en la franja de Gaza y a principios de año tres jugadores del equipo nacional palestino perdieron la vida a causa del bloqueo de los territorios y de las restricciones que Israel les impone a los palestinos impidiéndoles trasladarse de un territorio a otro así como viajar al extranjero el equipo nacional no puede entrenarse en su país y no puede generalmente participar en torneos internacionales De manera reiterada, los deportistas y las deportistas palestinas son víctimas de la discriminación y de las violencias israelíes. Estas artimañas forman parte de la constante negativa israelí a garantizar a los palestinos y palestinas sus derechos, su libertad, su honor y su integridad física y psíquica. Esta política debe ser calificada como política de apartheid y viola no sólo el derecho internacional, sino también la prohibición de discriminar contenida en los estatutos de la FIFA y en la Carta Olímpica. La exclusión de África del Sur de la comunidad deportiva internacional hasta el año 1991 contribuyó al fin del régimen de Apargé, lo que creó las condiciones para que el campeonato mundial de fútbol, fútbol perdón, pueda efectuarse el año próximo en África del Sur. Por honestidad y para demostrar dignidad y fair play frente a los organizadores y a los equipos participantes, es imperativo someter a Israel a las mismas sanciones. Numerosas organizaciones y personalidades en Israel y en el mundo entero esperan con nosotros que una creciente presión sobre Israel podrá hacer respetar por fin los derechos de la población palestina. Esto es una condición por la paz dice así que reclaman a la FIFA que se ajuste a lo que ella escribió en sus estatutos y que aproveche la oportunidad para probar que cumple un papel de vanguardia en la lucha por un mundo más justo al declarar la amenaza de excluir a Israel tal manifestación sería una victoria importante para los derechos humanos tanto para el pueblo palestino como para la comunidad internacional de fútbol Ez kara joango Egarri garenean, harriei zukua aterako diegu Lurra ere jango enuke gozeak bageunde Baina ez joango Eta gure udolarekin ez zekenak izango Taufik zaiat gaurko irratzaio agurtzeko da faltazetik un minutu eskazauetan ba e, da mikatz batez e, agurtuko zaituztego ezan ere astero bezala, ba errepaso bat emango diogu palestinako giza eskubiden aldeko erakundeak e, astero argiteratzen duen txostenari txostenaren txostenaren labur penario eh, reporte semanal de violaciones israelíes de derechos humanos en el territorio palestino ocupado entre el 1 de octubre de del 2009 y el 7 de octubre del 2009 Un niño palestino y un activista de los derechos humanos israelí eh, ...resultaron heridos por el fuego de las fuerzas eh, israelíes de ocupación... ...en la Franja de Gaza y Cisjordania respectivamente. Las fuerzas israelíes de ocupación aplicaron la fuerza... ...contra manifestaciones pacíficas organizadas en protesta... ...por la construcción del muro de apartheid en Cisjordania. Las fuerzas israelíes de ocupación eh, condujeron 23 incursiones... ...en comunidades palestinas en Cisjordania y una en la Franja de Gaza... Las fuerzas israelíes de ocupación detuvieron a 46 civiles palestinos, incluyendo 5 niños, en Cisjordania. Tropas navales israelíes siguieron atacando a pescadores y embarcaciones palestinas en la franja de Gaza. Las fuerzas israelíes de ocupación continuaron con sus ataques aéreos contra objetivos civiles en la franja de Gaza. Una fábrica de mármol y un depósito de hierro fueron destruidos por las fuerzas israelíes de ocupación en la ciudad de Gaza. Las fuerzas israelíes de ocupación han seguido imponiendo un sitio total dentro de los territorios palestinos ocupados y continúan aislando completamente la franja de Gaza del mundo exterior. Las fuerzas israelíes de ocupación instaladas en puntos de control militares y en pasos de frontera en Cisjordania detuvieron a seis civiles palestinos, entre ellos cuatro niños. Continúan con la aplicación de medidas eh, apuntadas a la judeización de Jerusalén Este. Han mantenido un estricto asedio sobre la Mezquita de Al-Aqsa amenazando con asaltarla. También detuvieron a decenas de civiles palestinos en la ciudad de Jerusalén. Han continuado con las actividades de asentamientos ilegales en Cisjordania y, co y colonos israelíes han seguido atacando a civiles y propiedades palestinas. Las fuerzas israelíes de ocupación comenzaron a construir nuevas viviendas para colonos israelíes en el área de Yabal al-Mukaber en Jerusalén y colonos israelíes desarraigaron al menos 50 olivos en el oeste de Ramallah. Resumen del de reporte semanal de la Organización de Derechos Humanos Palestina de la semana entre el 1 de octubre y el 7 de octubre del 2000. Ha sido lo que ha dado de sí una hora de ya. Wintifada, que es no bastante corta. Pero bueno, esperamos que haya sido pues eh, una pedrada más, con conciencia con la onda de la solidaridad a través de las ondas libres de Alave y es. La semana que viene, pues más, más a más. las 8 de 8 a 9, Bien. como cada lunes, en, en Alave. Aquí estamos. A la salud y libertad. Allí, a